Mira, empiezo con la carta primero bueno, Dice eh, Por favor eh, Pasaré en 16 de mayo del 99 Querido amigo Cayetano, salud y paz para todos Cayetano Martín Sin pensar demasiado lo que tengo que poner en esta carta Dejando que fluyan las cosas por sí solas No puedo pasar más tiempo sin mandarte un abrazo de amigo y de hermano. Quiero darte las gracias por ser tan buen hermano y habernos ayudado a despertar nuestro amor. Feliz cumpleaños, aunque sea un poco tarde, pero siempre es mejor tarde que nunca. Han pasado más de 10 años desde que unos niños iban por tu casa donde encontrán. encontramos amor y cariño, donde se iba a respirar oxígeno del poco que se podía encontrar. Ahogados casi, no hemos recuperado. Y vamos sanando, gracias a Dios me siento hermano contigo desde mi interior y es de buena fe ser agradecido y con amor os agradezco a todos los que tienen escrituales que he recibido gracias otra cosa, hace un tiempo que tuvimos problemas muy serios en casa y mi familia se rompió las cosas, el tiempo y Dios las ha puesto en su sitio casi toda mi familia se sintió liberada de la presión a que nuestro padre nos tenía sometido el tiempo nos ha no mirando cómo ha quedado la cosa. El He, visto... Serenado. Ah, serenado. He visto a un ser humano, solo en el mundo, alejado de la luz, muy mayor, que habiendo pasado tratos malos, yo no quiero ser ni su juez ni su verdugo. Con Dios por aliado y con el corazón roto al ver la cruz tan grande que soporta ahora mi Padre, por vive y está solo. No puedo permitir que mi ira, mi rabia, mi rencor me... Pidan, ayudar, a llevar su enorme peso Pidiendo a Dios su ayuda ha llegado un gran momento de reconciliación y acercamiento. Dios sin rencor, simbólicamente nos hemos abrazado con nuestras acciones. Yo sé que mi padre está habillado y yo no sé si más. Siempre he pensado que se indicaba la frase, ama a tu enemigo y perdona a su regla". Cuando tu corazón es capaz de hacerlo, eres capaz de saltar y cargar con la cruz de tu hermano. En ese momento he aprendido qué ser cristiano. ¿Y dónde está la verdad? No voy a volver a leer esta carta, pues si no está bien escrita es igual. Con mi respeto, mi amor hacia todos vosotros, os deseo lo mismo que a mí. Más luz de Dios. Joaquín, gracias. Joaquín y Salvador, dos hermanos, y su matrimonio, de, de, de, de su padre y su madre. que viviera, Sí, yo estaba la cosa se va aunque, esté, porque vosotros sabéis, he estado al sí, sí, sí, y los dos hermanos han alquilado o han comprado un piso así, sí, sí, sí. Y, y se han llevado a su madre. Y el padre vive solo. Ahora, lo importante es que no lo dejen solo, en el sentido... De, si está solo físicamente, es igual. Mientras tanto lo tengan un poco así, de, que lo cuiden un poco. Sí, está cerca. Y a lo mejor, quién sabe, este hombre sí, se baja un poco o se cae un poco del caballo y ya veremos. Si yo lo dijo en la se un poco. Bien. Hay algo más que leer, ¿no? ¿Quién lee este mensaje? gran problema social. El Espíritu de Dios, al que los cristianos llamamos Cristo, dijo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el reino de Dios es de los pobres. Claro está que no solamente son los pobres que piden limosna, somos los pobres, todos los obreros y obreras que trabajamos en este mundo. También dijo Cristo que no se puede servir a Dios y al dinero. Vemos entonces que la humanidad está dividida en ricos y pobres, o sea, Unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, y a veces a costa de sus vidas, en las guerras que organizan los ricos. Hacerse pues ricos a costa del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo, ya que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Podemos decir que el capitalismo es el gran problema social. Las revoluciones sangrientas que organizan los obreros contra los ricos no solucionan el problema teniendo como claro ejemplo el comunismo que domina el país después de la revolución. Soluciona algunas cosas, pero si al cabo de algunos años aquel comunismo cae, volvemos a lo mismo de lo, de lo de antes, ya que mientras no se domine o se aparte el egoísmo de cada ser humano, no adelantaremos nada. La verdadera revolución está en Cristo. Claro está, no nos referimos a ninguna religión organizada por los hombres los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre tenemos las ideas muy claras de todo esto y aconsejamos a todos los pobres del mundo que se aparten de los partidos políticos que no voten a nadie que se aparten del militarismo que se den de baja de la religión de los ricos llámese como se llame procurar no traer muchos hijos al mundo si es necesario acceder al aborto viendo pues cómo está la humanidad en este mundo millones de obreros en paro, las guerras, el hambre, etc., es mejor no traer hijos, máximo uno por pareja. Más, si no se tiene trabajo, trabajo seguro, no traer ninguno. El capitalismo es la bestia del apocalipsis. Está compuesto por ricos, reyes, condes marqueses, banqueros, comerciantes, industriales, jefes militares, etc., junto con la, con la jerarquía y sacerdotes de todas las religiones. Los ricos lo tienen todo, tierras, casas, palacios, oro, obras de arte, las armas, bomba atómica, etc. O sea, que los ricos son los parásitos de este mundo, robándonos continuamente la riqueza que produce el trabajo de todos los obreros y obreras. O sea, los pobres en este mundo. Vemos claramente que el capitalismo es el problema. No se trata de matar a los ricos, se trata sencillamente de que no nazcan más pobres, y el capitalismo se verá obligado a cambiar las cosas. Este es el verdadero y único evangelio de Cristo. Ánimos pues, obreros y obreras, pobres del mundo, que cada uno busque a Cristo en sí mismo, en su propia vida, pues Cristo es la verdad, la vida, la libertad, y sobre todo es la luz de Dios para ver las cosas claras. Ánimos amigos, hagamos la gran revolución espiritual para vencer al capitalismo salvaje, que domina este mundo tendremos a Cristo, que es lo que puede solucionar este gran problema social. Un saludo fraternal de la iglesia pobre. Así sea. Amén. Caitano Martí, mayo de 241. Y ahora, como siempre, Que a este mensaje le está dando mucha importancia a que no traer hijos los no, ¿Eh? pobres que le está dando mucha importancia eso de no traer hijos a los pobres ¿no? para que caiga el capitalismo y, y me, me hace recordar que días atrás viene un matrimonio a casa joven tienen un niño ¿Eh? claro el niño va a la guardería ¿Qué? ¿Qué a el, la el niño pues lo lleva a la guardería ¿no? pero resulta que una cuñada mía dice que ella pues que anda buscando a alguien para que le eh, cuida la oso bebé que va a tener. Y entonces resulta que esta chica le consultó a su marido, ah, yo podría ir a cuidarle. Y el marido le dice, pero ¿cómo? Si tú tienes a tu hijo en la guardería y vas a cuidar a otro, esto es para es la risa, ¿no? No lo no puede ser. <risa> y, y, y ya se quedó callado, claro. Sí, bueno. Y yo qué le iba a decir, mira, menos mal que se lo tu marido, no yo. Y el otro día me vino a ver otra amiga, que tiene dos niños, esta tiene dos, O esta tiene uno, por suerte. Pero esta tiene dos. Y, y estaba agobiadísima llega a casa y me dice, ay, estoy cansada con este pequeño que no sé qué hacer. Lo quiero enviar a la, a la guardería y ponerme a trabajar. Y el pequeño tiene dos añitos. Y en una de esas se abancó, o sea, se escapó y tuvo que ir con el porque, claro, es muy inquieto, ¿no? Y yo me digo, por qué no lo pensaron antes? Y mira, yo sí voy viendo casos reales, ¿no? Que tienen que ver con esto que. Es que la gente que tiene apenas para lo necesario, traer otro hijo más, pues claro, es que, es que no pensar por la cabeza, digamos. No. Yo no digo que nadie traiga hijos, pero eso si se puede bien. Como otros casos que conozco también, ¿no? Es, es increíble, o sea. Y después esas personas andan buscando trabajo o tienen problemas y ahí, así está la cosa. Yo hace unos días, bueno, hace unas semanas escribí algo sobre el tema este los, los esclavos y la gente que está titulada y el hecho de no nos trae un chico como el mejor primordial y bueno, lo titulé El adiós de un esclavo libre ¿no? que se le dio el polavio ¿no? pero vamos que, si queréis puedo echarle echarle vida así, así también preguntarán pues, y decía así a todos vosotros, hermanos de la raza humana. Soy el producto de toda una historia de luchas. primero con la supervivencia y la comida, luego contra la esclavitud, pasando por las guerras santas de las religiones y acabando en la actualidad defendiendo leyes y reformas sociales que protejan mis derechos como ser humano. Soy un hombre pobre al que se me ha negado la preparación más elemental para poder utilizarme como carne de cañón en los ejércitos y en las fábricas de armamento para saquear las riquezas de la tierra, produciendo solo para hacer dinero, sin importar a los que mandan, que muera día a día de enfermedades purables, de cansancio, desgastado hasta el último aliento, sin tener asegurado nada, absolutamente nada, para mí y mis futuros hijos. Soy el heredero de los verdaderos forjadores de la humanidad, porque desde la esclavitud he construido pueblos, ciudades y culturas con mi trabajo, con mi sangre y la de mis antepasados, muchos de ellos muertos en su propia infancia. Por esto yo, uno de tantos millones de obreros en el mundo, actuales esclavos no defendidos por ninguna constitución ni derechos humanos, hago un llamamiento a nuestros hermanos para que se sumen a este comunicado, como único camino para no morir de hambre ante la admisión insaciable de los dictadores y esclavizadores del ser humano a través de los siglos. Los mismos que siempre han robado la tierra con y leyes, expropiando su sangre al que llaman petróleo, masacrando a los trabajadores de vida en las fábricas, en los campos, en el mar, tratándolos como esclavos al que pisotean nuestros derechos más elementales por un mísero jornal. Son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo, nuestra dignidad. Y para que esto acabe sin más derramamientos de sangre, ni holocaustos, ni llantos desesperados de familias, sin huelgas ni revoluciones que hagan enfrentarnos a esclavos contra esclavos, obreros contra obreros y familias contra familias, he decidido irme poco a poco de este mundo, evitando traer futuros esclavos que vuelvan a repetir las páginas más oscuras de nuestra historia. Deseo vivir en paz y no ser marioneta de los intereses egoístas de gobiernos tradiciones y locos cargados de codicia y vanidad. Me niego rotundamente a formar parte de esta eterna barbarie inhumana que es la esclavitud y aconsejo a todos los seres humanos con un poco de sensibilidad social que tomen conciencia de esta realidad que estoy viviendo. El mundo es para una humanidad libre, no para esclavos ni máquinas de producir dinero y aunque me marcho triste por dejar este maravilloso mundo, espero volver algún día, cuando no tenga que exclamarles. Hay paz entre los seres humanos. Cuando se me escuche de verdad, pues espero que me hayáis escuchado todos vosotros, me despido pues con un adiós. El adiós que os está al Bueno, puede ir a la radio ¿no? el día que hicimos el primer programa y tal, claro, ¿no? Pero vamos, me quedé con la ganas de haberlo oído yo, ¿no? Porque Por le hizo el favor de, de leerlo él ¿eh? porque tiene una voz mejor para la radio, ¿no? pero aquello que se identifica es porque tú lo has hecho ¿no? ya, y es necesario... llama cada vez que tienen que hacer programas. Sí, pero algunas veces te piensas que, que sí. Es, es es absurda la manera de actuar de la gente, ¿no? Que viendo lo que la realidad que tienen delante no hacen nada para evitarlo, ¿no? Se quejan y se revolcan como los cerdos y no es para hacer no una comparación un poco. ¿no? Pero igual que los cerdos que le gustan le gusta a ellos revolcarse entre la, la porquería. Yo encuentro que hay muchísima gente que le gusta de eso. ¿no? Igual que los cerdos, le, le gusta revolcarse en su propia porquería. ¿no? ¿Ven qué porquería? ¿Qué mierda? ¿Carca la pata? Porque esta mañana les digo no, uno, eh, a uno... Me ha venido... Me ha venido uno que está haciendo obras como un reloj porque estamos en elecciones sindicales y hacer papeletas y hacer... y trabajan día y noche y hasta en el astral todo lo que trabajan, ¿no? y, y me viene y dice, me dicen... Me viene con una tontería así. Han armado una polémica, pero de narices. Y todo porque en el intervalo de los descansos tienen que comer, porque si no comen no funcionan, como las máquinas, si no les ponen gasolina o no les ponen grasa, no, no va. Tienen que comer. Y, y claro, tienen que descansar por lo menos como mínimo una hora para ir a comer. Pues el dueño les ha dicho que nada y a partir de ahora nada hay de comer. Un bocadillo y, y, y ahí, ya que se quieran a, a que quedan las hacer horas extras, pues, uy el revuelo que han armado, un jaleo, y no hay derecho, ¿y, y, y, y, y tú qué opinas? ¿Y tú ¿Tú crees que esto es, es, es legal? O sea, que yo justo digo, justo. Justo es justo lo que estáis haciendo. Estáis haciendo horas estas que podrían cubrir gente que no tienes abajo y estáis como locos aquí. Tú siempre estás igual. Y, de, y les da un sermón y dice, tú, tú podrías ser delegado sindical. Yo, ya os apañaréis vosotros, que tenéis la verdad delante y no la, y no la queréis eh, rehacer. Sabéis que yo me voy cada vez a las ocho horas, me voy a, de, del trabajo y me criticáis a mí, pero después cuando os pasa una tontería de esa ponéis a mi porque no dan de comer. Digo, es que además es una situación tan absurda, y esto que no sé, no, no, no se ve más allá, no sé, Pero no se ve más allá porque por el dinero, ¿eh? Sí. Por el dinero. El dinero tapa la verdad, tapa la, la justicia, lo tapa todo. Ahí. En que estamos te doy toda la razón el futuro es el futuro para el ser humano desde luego pasa sin tener hijos pero hoy en día si se llega a ese futuro no será porque se comprenda que sin hijos se podrá ganar la batalla sino que se está tan ocupado intentando ganar dinero que no se tiene tiempo ni de tener hijos un poco así no se tiene tiempo para eso El capitalismo que se critica en el mensaje resulta que, que va muy bien para no tener esto es el mejor anticonceptivo que, que ha inventado la humanidad de momento y es verdad el capitalismo ha sido el mejor anticonceptivo hombre, lo que tú dices de los hombres de estos bueno, vamos a hablar algo porque me no la gusta que hagamos punta al mensaje, lo que tú dices de los hombres de estos, claro ¿cómo? va a respetarle el jefe si ellos no se respetan a sí mismos antes eso es muy fácil de ver si yo fuera jefe lo haría igual si son lo que tú has dicho cómo hacerlo cómo tienes que respetarles tú si no se respetan ellos en cuanto al mensaje por supuesto están, oh, te acuerdo, que estamos ahí de acuerdo los hijos Sería, será muy largo Porque mira cuántos millones de, de, de futuros esclavos Que esperan allí haciendo cola eh, Los países Mal llamados, subdesarrollados Están haciendo cola Para apuntarse a la esclavitud Que nosotros nos quejamos Otra cosa, creo que el, el problema Claro que son palabras, no tienen importancia ninguna Pero el problema no es el capitalismo El capitalismo Es lo que hemos inventado El palabra este, pues de hace 100 o 150 años, pero es lo que define lo que ha existido siempre. ¿Eh? El poder y el dinero, incluso cierta educación y la religión en manos de unos que ahora llamamos capitalistas, pero realmente ha existido siempre, con nombres distintos, la Edad Media, el, resto. el capitalismo de hoy, es lo de siempre de antes. Tampoco, yo no estaría de acuerdo Lo, lo que dice el mensaje Dice cuando el comunismo cae No, no, no, es que el comunismo El comunismo no se ha levantado nunca, todavía Porque si se hubiera levantado una vez Bien, no hubiera caído El comunismo de Rusia, lo de Cuba y tal Nada, es superficial y No, no es por ahí La guerra, el militarismo, bueno, yo no lo sé, yo creo que yo soy pacifista y antimilitarista y tal. Ahora, en caso de guerra, hoy en día, viendo lo que pasa, lo mejor es ser militar, porque no hay ni un muerto o sea que si hay guerra yo me hago militar o os lo aviso ¿eh? si, si no me saludáis me da igual no, no, es verdad no, también o alfére, yo, lo que sea con un pito y, un, y una flauta no, no, soldado no pero, pero así como caen los civiles hoy en día caen los civiles de la primera guerra mundial el 80% eran militares en la segunda guerra mundial Ya solo fueron el 50 y hoy ni el 1 o sea que es estupendo ser, ser uh, no déjame no, algo militar la de cada claro no tener hijos sí eh, sería sería ideal pero es que es que ya en esta sociedad ya tenemos o tienen las mujeres uno coma no sé qué o sea que tienen uno y un trocito un trocito del otro sí. O sea que entre cuatro mujeres parís uno entero, no sé, no sé cómo lo hacen, pero es, es una, es una, es, ya, es que mucho menos de esto, ya, ya no, nos vamos a distinguir. Cosa que se, a lo mejor sería muy bueno para el planeta Tierra. Y para el universo. Y con esto no tiene nada que ver Dios ni nada. Porque sí, para mí no. No sé, toqueo. Sí, yo yo que me ha tocado es 0,3 que claro no te he el en ese puesto <risa> Sí, los del mensaje, claro De todas maneras es promulgar estos mensajes o estas ideas por el mero hecho de que no se trata tanto de que si sea la verdad definitiva, <coughs> auténtica en mayúsculas y tal, no, no, no se trata de simplemente pensar y reflexionar sobre estas cosas entonces ya iría bastante uh, a lo mejor todo el mundo sabe el tema del de Mallorca o del Real Madrid o de si eh, el, el, el señor aquel tiene un apéndice sexual, no sé qué esto no, el fondo de legio digo, esto no interesa eh, tuviéramos más esta, estas cosas presentes, a lo mejor nos iríamos aproximando. Ahora, ¿cuándo ha pasado esto? Es que no se sabe. El capitalismo, ¿cuándo se inventó? La palabra sí, la, lo, lo sabemos, pero la idea, la esclavitud, la esclavitud esta viene de siempre. Es que el primer, decía Rousseau, por el que lees a Rousseau, decía que el primero que eh, cogió una estaca y un hilo de alambre, y dijo, esta tierra es mía, a este lo tendría que haber matado. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo hizo? Rousseau, francés, pero otro inglés, Lord dijo, el agua que emana la fuente es de todos, pero si yo voy a buscarla con mi cántaro, es el agua que yo he ido a buscar dentro de mi cántaro, es mía. Y, y es muy complicado es como un chiste es, es, es como un chiste que está dando vueltas desde antes de, de, del Sinaí ¿sabes? lo del monte Sinaí Moisés era un semestre como un pastor con barba ¿y después si te vives la huelga? ¿y de quién es? Esto, esto evitaría por un lado Seríamos comunistas, pero por el, por el otro lado, ojo, que no hay que arrastrar el, el comunismo del otro, que lo que ha pasado aquí es eh, que la nomenclatura, los políticos de, del comunismo se han puesto a vivir y ha resultado que entre funcionarios y tal y que cual, tenían que seguir trabajando los mismos, y eran esclavos los mismos de antes, en régimen comunistas que no es por ahí, pero en fin, el líquido, esta tarde no es más político, <risa> De, del Espíritu de Dios, que si nos diera más luz o más paciencia para reflexionar, ver las cosas con serenidad, incluso con, con escepticismo, incluso con humor, que es, que es un síntoma de buena salud mental. Se pone se nerviosos y, y viendo las cosas de que no está nada, nada claro. Yo ¿sí? pues no, yo el viernes me atañé, ¿no? Y... Estaba acá y nada, aquí, en y tal, estuvimos hablando un poco y tal. Y se ve que estaba un poco calentito el tema de, de, de un programa de radio que había escuchado sobre... ¿De Jiménez de o no? ¿De Jiménez ¿De ¿Vida después? No, ¿Hay vida inteligente o ¿Cómo era? programa de de la de No, pero después él escuchó otro en la radio que era sobre... Si, existía, si había vida inteligente ¿no?, en el universo y tal, ¿no? Eh, es que fue curioso porque salimos, estuamos, estábamos aquí sobre la vida inteligente y la vida inteligente y tal, ¿no? Y cuando salí, claro, no sé si a las nueve o menos cuarto o algo así, era el fútbol, ¿no? El miércoles. Luego tenía que ir a recoger a Margarita al hospital y no. encontré claro, claro, claro. Y estamos más peladas en las calles. Ir, ir, ir, de coches, ¿no? Digo de coches, ¿eh? mira, eso sí que se puede decir. Pero había gente, ¿eh? había más gente que no, no veía el fútbol. Y, y entonces me recordé, pensé, digo, joder, hay vida inteligente fuera del fútbol. Sí. ¿Ya? Es que comer, <risa> hay vida inteligente, porque es que por lo visto, como la mayoría gana, se ve que la mayoría es inteligente, ¿no? Hay mucha gente de la fútbol tipo Tercera Era, Jiménez de los gente de esta pseudocientífica que, bueno, no, Jiménez de los médicos, pero fin, uh, que buscan, que se piden, se preguntan si hay vida inteligente en el universo. Pero los científicos serios, los buenos, nosotros, lo que nos preguntamos es si hay vida inteligente en la Tierra. ¿Por qué? La de ahí, a mí no me interesa, ahora la de aquí, la falta de vida inteligente aquí me preocupa. Esa <risa> tarde estaba... y hablaba que bueno, cuando pinta y tal, dice que contaba la maravilla de pintar y todo eso, dice incluso, dice, llega un momento que hasta, que hasta reza, cuando pinta hasta reza. ¿no? Y él, el, el, el que hablaba de, de este pintor, decía, dice, y eso es, dice, hay gente que, to, que se atreve todavía, hoy en día, a decir que reza. Yo me imaginaba que ese rezar debía ser eh, la oración. ¿no? Yo lo entendía como la oración que por ahí es Y, claro, es que luego, es que así como vamos, puede llegar un día a decir... Eh, me atrevo a decir que me comunico con la gente. O puedo hablar con la gente, con mi pareja, con mi hermano, con mi amigo, con tal, conmigo... Pero claro, llega un momento que se estira tanto la cosa, que ya el, el que tú hables es ¿no? mejor que haces oración o tal, una forma natural, una forma sencilla, una forma profunda no no se entiende, ¿no? Y no sé cómo me vino eso y eso tarde digo, no sé ¿Por qué tuvo que venir aquí este... este tío, ¿no? Para decir... las cuantas cosas fuertes, ¿no? Sí, pero, pero, pero creo que creo que sí, pues, esto El hecho de que una persona fuera de la religión quiera Pero como la vida de Maestro Caetano ¿Por qué se ha dado un hombre una vida así? Pues podemos decir porque uh, nosotros o los otros lo hemos requerido Ha sido necesario Jesús, todo lo que dijo, fuera del judaísmo y más laico Son cosas obvias Son cosas obvias Jesús el hombre Que habla del otro De los pobres y tal Es todo muy claro Obvio Incluso lo habían dicho Otras personas antes sí, sí, Si dejamos un poco La parte de Dios de Padre y tal Que esto y además Para cosas de creyentes Entonces esa Es necesario Porque se da Precisamente La cosa opuesta ¿Por qué tiene que haber policías? A lo mejor Porque hay ladrones Si no hubiera ladrones No haría falta policía Entonces ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Caetano? ¿Por qué siempre Alguien la sal, la sal que habla la, la Biblia, ¿no? Porque uh, hace falta de acuerdo en este mundo que vivimos ya. A mí más curioso, me, me intriga más, es por qué un Hitler, por qué un Pinochet, por qué... Un, o sea, esta gente que podríamos analizarlo desde un punto de vista de enfermedad, porque ya no se terminarán lo que tienen me refiero a comida ¿eh? y todavía buscan más poder o sea ¿por qué estos enfermos y encima no hay un sistema de filtro de control que los enfermos en nuestra sociedad tienen acceso al poder y pueden matar, masacrar gente normal y trabajadoras ¿ves? ¿eh? esto eh, no lo entiendo, no lo acabo de entender ¿por qué? Ahora, gente buena como Jesús y tal, ¿cuál es clave? ¿Por qué? Porque, porque es necesario. ¿no? No. Quiero decir, eh, es que, es que, es, porque además lo que dicen es obvio. Lo van a decir dentro de mil años, si, si no nos hemos destruido, como sigamos así, con este sistema y tal, pues alguien lo va, lo va a, a decir lo que dice Mantecaetano y tal, porque, porque, porque es necesario. No, no, es que yo pienso que sí, que, claro que es necesario, y es necesario. Pero yo le decía por, por la otra dimensión, por esa vida que es espiritual. ¿Sabes qué te digo? Sí, sí. Reclárame. Es que yo es lo que pensaba eh, hace también unos días digo es que uno ha estado a veces eh, con más llámalo con más oración, con más en esa en ese mundo, ¿no? en ese mundo llámalo espiritual, llámalo con la oración y tal, ¿no? Pero en todas las cosas cuando has dejado eso de lado, porque en cierta manera no te das cuenta, o no eres tan consciente y como que lo, no sé, te olvides un poco, lo dejas un poco apartado, la cosa no funciona bien. Cuando vuelves a aquello, aunque te vengan problemas, va, va bien. Es por eso que lo digo. Aunque vengan problemas, es que el mismo hecho de pensar, bueno, es que si ha pasado esto y piensas, bueno, yo qué poder tengo de manejarlo así. No tengo ningún poder. Que, que ¿Qué me queda pues? Una de dos, o comprenderlo o por sufrir. Y para sufrir prefiero eh, sufrir, sufrir eh, comprendiéndolo. ¿no? no sufrir a secas, es que no. Y era, era un poco eso, ¿no? Es que yo lo veo, yo lo veo con. a lo mejor conmigo, que cuando estás más con. Y con todo y estás en armonía con todo lo que haces y con todo, en cierta manera, que te dices y tal, pues, la cosa va bien. Claro, claro, Es que venga lo que venga, te venga uno por aquí, por allá, te digan esto, otro, te hagan esto, otro, pues, en cierta manera, pues sí, claro que te duele, joder. Pues, a mí me duele cuando me hacen algo que no me gusta, pero es que conozco si estás Si estás por la labor, lo comprendes, comprendes las cosas de esta manera, ¿no? A lo que a uno puede llegar porque se nunca ha sacado. Pero... No, pues, ¿no? Lo... Es lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. Yo creo, a lo mejor Maestro Caetano podrá hablar un poco más después, creo que tenemos dos en este mundo de maldad y bondad uh, ya dadas. No sé el tanto por ciento, no sé las partes, si son partes iguales, pero ya está dada. Si os acordáis, aquel principio Me parece que era Arquímedes, que dijo, Eureka, lo encontré Que era que cuando metía Un cuerpo Dentro de la bañera Desplazaba exactamente la misma cantidad de, Del volumen Del cuerpo aquel, sea lo que sea ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Más mal, entra más maldad No sé por qué Y sale Lo que hemos dado en llamar amor o bondad ¿me ¿Entiendes? Si metemos más bondad, sale maldad. Porque el nivel es uno. ¿Lo entiendes? Sí, es lo que tú exactamente lo que tú estabas diciendo. Si yo pienso en positivo, en amor, o en, en, o en relajarme o en oración y tal, va bien. ¿Por qué? Porque están metiendo bondad y desplazas maldad, que se sale de la bañera. Se cae, se pierde. Bueno, ahora otra cosa es eso, ¿no? que... De esta manera, es como el hecho de... Probemos -pro -pro -pro de ver un vaso de energía, de sofumbana, de no, lo que sea, ¿no? Enseguida lo, lo escupiremos. Claro, enseguida. ¿Por qué no hacemos lo, lo mismo cuando nos viene algo que no nos gusta? Que es, llámese, maldad, egoísmo, con todo, todo eso. Pero claro, hay que tener la concepción que es maldad, hay que tener que ser el egoísmo, Porque es un poco eso, ¿no? Pensando con esto, con lo del capitalismo, ¿no? no hace poco estoy en una carta que estoy dentro. Y yo me imagino, no sé si, pienso que a veces si el capitalismo dijera, bueno, estamos enhorabuena, hemos ganado la batalla, os tenemos a todos como regalo y hemos ganado la batalla, y sin vosotros, gracias, por, gracias a vosotros, hemos conseguido todo esto, y sin vosotros no seríamos nada yo creo que aún así aunque lo dijeran claramente no sé hasta qué punto no la gente despertaría ¿entiende? Diría, ¿eh? No, no, no, no, no es que desper addicted, ¿eh? no, no totalmente es ah, bueno. despertaría totalmente convencido de que despertaría para mí para mí es lo que Cayetano lo dice siempre ¿no? que hay que si viene bien pues dar siempre el mensaje la por la pequeña solución o ¿no? la gran solución que es que se le pueda dar o sea no o el que dice no no, no recife, Es una prueba de lo que estaba diciendo, no se olvide de esto todavía, con la historia del mañana. El capitalismo siempre dando el pan y sillo, ahora con la droga del fútbol. Y es curioso, durante toda la semana en el radio, mucho programa que sigue como punto de vida, donde la gente llama, claro, durante toda la semana llamando para un pa' Mallorca, no sé qué, ánimos, tal. Hoy han entrevistado a un chico colombiano y a otro de aquí de comisiones que se encarga de, de, de los emigrantes. ¿no? Y que resulta que el gobierno, con esto del plan de vida digital, contrataba a gente de, de Melilla, que pagaba el viaje y el mantenimiento. Y ahora no les da ni el vocativo. Y están viniendo en la calle y, ¿no? y hacen una entrevista. Y luego al colombiano este, que se ve que... Bueno, es el mismo estado, la policía, y que, que todo el que no piensa como el, el estado quiere, pues, la misión se da claro, y ha sido bastante fuerte lo que han estado contando y acto seguido, las llamadas, sabéis saben de qué han sí. sido yo estuve en Tírmica y cuando metieron el primer gol el árbitro había marcado falta pero como metieron el gol, pues no que sí, todo eso, ya ¿sabes? Es decir, hasta qué punto la gente considera una cosa extraordinaria que un par de tíos le peguen cartadas a un jugador. Y luego, cosas relacionadas con la vivencia humana, con el sufrimiento y tal, no se interesa. Yo a veces pienso que si, si Dios nos está mirando y tal, si sí, sí que necesitáis de verdad, para que sintáis algo. compañeros míos también, estaban todos de acuerdo frente a mí de que eso era lo de la guerra. ¿no? Que, que bien, que sí, que es normal que una guerra se produce bajas por error, bajas por laterales. Ya empleaban las mismas palabras que se oyen en los telediarios. O sea, repetían como cinta, es normal. Ellos sí, es sí, verdad, es normal. Mientras no sea tu hija, tu madre, la que está en el hospital, él haya pegado el zambombazo, Eh, sí. Ah, bueno, cuando ya explica, entonces ya sí, ahora me quejaré. Pero mientras sea lo de los demás, sí, son bajas colaterales. colaterales. Es que, es que, que mientras hablaremos del fútbol, y les dije precisamente, porque fue el día siguiente, pues, ayer, mientras seguiremos hablando del fútbol, cuando sea la mía, entonces ya me quejaré. Es que yo creo que, que, que si se hiciese, pero, pero un pequeño eso, esfuerzo de, de pensar, bueno, voy pues, pues a ver, estoy viendo estos muertos en la tele, tal y cual. vale. Ahora voy a imaginarme que llego a casa y yo ya no está la persona que estaba viviendo conmigo. Ya no está. Se lo han encargado. Hace un momento han muerto. Es decir, tu pareja, tu padre, tu madre, tu hermano, el hijo que tienes, ya no está. Piénsalo. Es decir, 10 minutos, cierra los ojos y reflexiona sobre esto. Yo creo que eso bastaría para empezar a entender la, la, la chispa. Es decir. Y cada vez que empieces a ver la guerra, vuelve a pensar en eso. Y cada vez vuelve a pensar en eso. Yo creo que llegaría a que verías como una verdadera aberración, una monstruosidad la guerra. Pero la vemos lejos. Primero está lejos. Y segundo, no hay nadie que nosotros conozcamos. Entonces, esos que mueren, bueno, basta ver cómo te presentan a veces. Eh, eso lo hablaba el otro día con Tony. Estás viendo una muerte en una película. Te la presentan de tal manera que te llega al alma y luego mira cómo ves los muertos casi cada día de la guerra, de las bombas y los ves como trozos de carne que están ahí. Entonces, es simplemente la, la manera de verlo y de la manera como te lo están mostrando. Es decir, simplemente en los telediarios, yo pienso, pusieran una música muy melancólica. Con aquello, si te llegaba al alma, a lo mejor hasta cambiarías. Solo con una música. Entonces, ¿qué pasa? lo de una manera que no, no lo sientas, es decir, no lo puedas ver. Imagínate telediarios que te salen todo con una poesía y con un, un, una profundidad tal. Es decir, es pues, gente. Yo, yo es que creo que es cuestión de los medios de comunicación de que no quieren. No, no creo que cambiaría, ¿eh? Sí, sí. Uh, sí lo que se hablaba en el mensaje, en lo del capitalismo. Pero, es que creo que, que a la propaganda sí, hasta, así, de esta para, manera, Pero pero tú vas, por ejemplo, al cine, yo a mí me ha pasado muchísimas veces, vas al cine y tanto si es un mensaje bueno, que sales ahí con unas ganas de hacer cosas, ¿no? Y cuando es triste, sales entristecido, yo por ejemplo viendo la de, la de pena de muerte, pues no la podía soportar, y era un ser humano que se moría, y sin embargo luego te vas a casa y ves un montón de muertos, y ya, eso no te que afectan tanto, entonces imaginaros que los telediarios y todo te lo mostraran como en las películas. Yo, yo creo que <risa> no cambiaría muchas cosas. Porque, porque asimismo, leer los periódicos, ver la televisión, y ya ves es? lo que le contestaron a mí. O sea que, un momento, el chiquito del Pero no lo ha acabado. Así que bien. No, pero es, es que, acababa, si por ejemplo, final, si por todo eh, eh, lo que digas, Tú vas y está bueno tú vas estás en la, en la de la misma manera que te han insensibilizado los medios de comunicación y la publicidad y todo eso te pueden sensibilizar. Tú imagínate que en vez de, en la televisión empiezas a ver en vez de anuncios de coches, de transmover de mujeres de tal accidentes de tráfico tal cual muertos uh, el capitalismo cómo te están robando como tal o apagas la tele porque no lo puedes soportar aquello porque no creo que haya nadie tal, en, en una inmensa mayoría, tan insensible, que no empezaran a reaccionar la gente. Entonces, estoy convencido de que yo estoy convencido de que sí que cambiarían las cosas. Pero, pero claro, es decir, tendría que ser un tanto por ciento mucho más grande de, de comer el coco positivamente a la gente y cambiaría. Es decir, la manera de cómo nos hemos vuelto insensibles ha sido porque nos han hecho así. Incluso yo, es decir, nosotros creo que la mayoría de nosotros que tenemos esa sensibilidad de intentar ver las cosas, yo sigo viendo los telediarios y me afecta poco. Me afecta poco ver los muertos. Es decir, los veo y reflexiono y digo, joder, o lo apago porque digo, ya estoy harto de ver muertos. Pero no me afecta de manera todavía que esté llorando viendo la televisión. Entonces, me han conseguido ganar, ¿sabes? Me han, me han ganado de cierta manera. Me han vendido. Y eso que yo sí, no, pero tú, tú tienes otro pensamiento tú piensas de otra manera. tú no, esto sí? mismo no lo harías. Qué, no, no tienes por, por allí. ¿Por qué, por qué, por no, ¿Tú pues, pues entonces mucha gente también lo así, Aunque vea los diario, no todo el mundo es igual, no todo el mundo piensa de la misma manera. Lo que pasa es que habrá gente que va a comentar. O a observar tú. Lo que pasa es que tendríamos que cambiar un poco la mentalidad de cada uno. Porque si no, pues entonces vamos a hablar uh, Esto que dice, también se podría decir a los que tiran las bombas a mí. Y porque las tiras tú también. Ah, es que a mí no me va a tirar en mi casa, no me la tiran dentro. Y ni se da cuenta. Por egoísmo, por orgullo, por lo que sea, también tiran las bombas como la guerra, en la guerra también ha habido gente, gente que ha tirado, que ha mojado a gente, a otra gente. Esta sensibilidad, si uno lo llevas dentro, o no, ellos mismos, ya sabemos lo que son, los estudiantes. Y aquí España no es lo mismo que en América, porque América, o en América es más diferente todavía. De cosas de estas, hacen programas especiales. O sea que, durante la sensibilidad, como ha de estar, en un sitio o no. el egoísmo del dinero, le gusta tener el dinero. No piensa en, en no tener no amasar cosas, ni más, ni menos. Hay gente pobre que quiere tener, que tiene las ideas de esto. ¿Quién se va a evitar? Pues cuando vaya viendo que aquello no le no interesa, cuando vaya viendo la mente hacia la luz, hacia de otra manera, pensar de otra manera, pero de todas maneras, como está en este mundo piensa ya que estoy aquí no me voy a enriquecer. Cuando ya va, va pensando de otras maneras, bueno, en esto están muchos obreros. Yo no creo que sean tan tontos o tan idiotas como se dice. Cuidado, lo que pasa es que este egoísmo, pasado tiempo, pues les vence y es peor para ellos. Porque compran, eh, quieren un coche nuevo, quieren aquello allí, quieren una casa de campo y no digamos porque algunos lo tienen también. O sea que en nuestro egoísmo también se puede mirar un poco de cada uno, cada cual tiene los suyos. O si no, se lo han dado. Y también me gusta tenerlo a esto, ¿eh? No quiere estar como un malajari de la India, sin tener nada, ¿eh? Esto no lo creo yo. ¿eh? Y estos también tienen de ahí. Lo que pasa es que, sí, lo que decimos siempre, mientras no nos afecta a nosotros, lo vamos viendo así de esta manera. Claro que lo vamos viendo. Vemos lo positivo, lo verdadero. Pero, ¿por qué? Yo me pregunto. Esta gente está tan apuntada. Por ejemplo, estos del Real Mallorca, allí... Esperando a, a que a que vinieran los camiones y todo esto, para saludarlos. O sea, ¿quién se lo dijo? O sea, También estamos en, la, en lo mismo que en las guerras. ¿Por qué no se abre un poco la mente? Sí. sí ¿Más, después de ti? Claro. claro. claro. El que parte. dice hoy, en parte tiene razón. Si quieran estas noticias con una música individualmente, obviamente o tomaría a pecho pero, Así, no es comercial porque las la televisiones y la radio van a a, a, a a primero a, pero yo pongo pues, por ejemplo sí. mi trabajo, ¿Pues en libro, sí. mi trabajo en mi trabajo hacíamos servicios no no, haces, no, no, haces, no, haces, no, pero cuando hacían un servicio que no, sabía no, de todo, con música afectaba a nosotros y a toda la gente que estaba allí. Nos afectaba porque una vez vino un ejercicio y me vieron sepultura y había un señor que tocaba una pieza con violín y hasta la piedra lloraba. Ahora no le digo, no de Bueno, eh añadiendo Eh, empiezo una cosa sí, Añadiendo una cosa de lo que estabais diciendo de la televisión y todo esto Bueno no sé si sabéis que Todos los soldados españoles que los han preparado para irse a Kosovo han estado bajo tratamiento psicológico para que dejen sus emociones a un lado. No hay más que hablar de ella. Hace unos años, bastantes años, que que några av saker jag vill säga nu jag har berättat en otras ocasiones. Me och en la calle San och frente a la banca de Juan mar y gick en man som hade en liten del på de och han sade en bueno, Martin en... mar, borja. Pero lo sacaron, los guardaespaldas, uno a, a, a cada lado, con la mano debajo del brazo y lo sostenían, que él con los pies no tocaba casi el suelo, no era necesario levantar. Delgadísimo, que parecía un muerto andante, Había gente eh, por allí, ¿eh? Don Juan, Don Juan, ¿no? y yo lo miré y francamente sentí dentro de mí una cosa, una pena enorme. Pero, esto es Don Juan, más? el pirata del Mediterráneo. ¿Cuántos a lo mejor están enterrados por su causa? ¿La causa de él? ¿Cuántos millones ha ido robando en el mundo? Y ahora así es. Pero le dije a mí mismo, caramba, pero ¿por qué cuando a, a, lo han sacado ahí? me ha dado esta impresión esta cosa de lástima de pena caramba yo no siento ahora ninguna rabia, ningún odio a este ser humano ah, ah, ah. Y días y días y claro, y meses y años como se puede decir y este, el otro el otro piensas y dices, ¿no? pero los sentimientos humanos, no sentir rabia, ni maldad, ni odio contra aquel ser que ricos y pobres, explotados y explotadores, como te digo en este mensaje, pero, incluso cuando yo escribía este mensaje, estaba pensando ya sé, a lo mejor dos años o tres, pero José Luis después me pone las fechas y hay un montón. ¿no? Caramba, estos sentimientos, esta cosa, es la que es humana. No, porque de sentir esto todos, este mundo sería un paraíso pero una lástima, una pena así, eh, como diría yo, de, de la lagrimita así... ¡No! Esto es sabiduría, sabiduría en el ser humano. No es aquello de una lástima por lástima, ¡no! Es entender la vida, es entender las cosas. Por esto Jesús de Nazaret, el obeso carpintero, hace dos mil años pensaba esto y trató de, tra de cargarse al capitalismo de su tiempo a los invasores romanos, a los sacerdotes que dominaban a la porquería que dominaba Israel y se la cargaron a él, pero con aquella lástima, aquella cosa, no, aquella voluntad que no hay que confundir las cosas, por esto él dijo, prudentes como serpientes, sencillos como palomas, ahí está la cosa. La bondad no es sontería, es sabiduría, es filosofía. Todos los filósofos a través de la historia humana me entienden, me entenderían ahora de estar sentados allí. Sabiduría. Y cuando hablamos de un género, de un franco, de un... Un capitalista de estos ya acapara millones y millones como estos ocho o diez que, que, que dominan al mundo con tantos millones y han dicho a Clinton y a la otan, eh, eh no tantas bombas, calmado un poco, ¿cómo? ¿Quién manda allí? Vosotros con el dinero, claro que sí, pero ¿qué es esto? Ignorancia, porque la maldad es ignorancia. Satanás es el más ignorante porque Satanás no busquemos fuera lo tenemos todo dentro que ha dicho Juan en el Apocalipsis la bestia, hay que dominarla echarla y es cuando el Espíritu empieza a crecer pero a crecer con sabiduría y en este caso podemos decir sabiduría de Dios pero si no queréis decir sabiduría de Dios por lo menos sabiduría humana Porque lo que yo he pensado en toda mi vida, todos pueden pensarlo, todos pueden sentir esto, esta sabiduría. Y no se trata de matar ricos, pero no, tampoco se trata de ser tontos. Y la televisión y toda la porquería que se da en la televisión y en los medios de comunicación en millones y millones de toneladas, de libros, de literatura, de toda la clase, que están embotando a la mente de, de muchos seres humanos, de millones de seres humanos. ¡Caramba! Yo paso por encima de todo esto, lo pisoteo, no me dice nada. Y está bien lo que habéis dicho de esto, de la música y todo esto, pero, francamente, cuando hay la sabiduría humana, ¿eh? que es el Espíritu ya avanza, no necesita de música. Sin embargo, me gusta la música, porque es el idioma universal. Y esto, cuando hay un, un, un caso así como poner algo, esto de dar noticias por la tele, estas músicas acompañadas, esto es bueno. Pero no hay que confiar en milagros de los demás ni gobiernos, ni religiones, ni mandabases, ni hombres intelectuales, ¡no! ¡Hay que confiar solamente en uno mismo, en Cristo! Y Cristo, en este caso, seas tú mismo, el Espíritu, tener ideas propias, pensar por ti mismo. Esta es la gran sabiduría, no daña a nadie, ¡hace bien! Y entonces, cuando lo tienes, con propiedad puedes decir a los demás, ¡pensad por vosotros mismos! Despojados de toda la portería, avanzad y necesito a los demás que hagan lo mismo. Avancemos todos espiritualmente, seamos sabios todos y todo se arreglará. Pero mientras no sea así y esperemos mensajes de otros, ¿cuántas veces mensajes, arreglos? ¿Y ¿Cuántas veces hemos dicho, si no cambias tú, no cambia nada? Ahí está la cosa. Y en un momento dado se ha dicho allí Juan mismo Juan del después Pepe la cosa más sencilla ¿sí? hace dos mil años que Jesús de Nazaret decía gracias Padre a Dios que a estas cosas las revelas a los pequeños no a los grandes a los entendidos Si este, tenemos que estar en contra de los entendidos no está bien leer está bien estudiar no no es esto se trata de tener las ideas claras y abro un libro y lo leo, supongamos y oh, esto no lo han visto no lo entiendo en el sentido de palabra palabras así arregladas intelectuales todo lo que que pero no esto no es así En muchas ocasiones he dicho todo lo que se ha dicho en libros y en palabras, en conferencias, en sermones, todo lo que se ha dicho de una vida espiritual, de las cosas de Dios. Todo lo que se ha dicho se dice y se dirá en un futuro. ¡Todo! Yo ya lo sé. Y esto está al alcance de todos. ¿Por qué? Una bueno, cosa pues muy sencilla. Porque lo que dijeron ayer, lo que digan hoy, lo dicen hoy, y lo que dirán mañana, referente al infinito universo, a Dios, a nuestro llamado Dios, el Creador, ¿no? todo lo que se diga, no solamente yo, sino todos podemos saberlo. Si pensamos, razonamos con esto, la cosa sencilla, ¿qué podrán decir dentro de mil años? Y ya no sepamos ahora si queremos saber si Dios es redondo, si Dios es cuadrado, si está arriba, si está abajo, si eso serán suposiciones y si serán siempre, siempre opiniones de los seres humanos. y... Pero una cosa es cierta, tú, tú, y en lugar de vivir la vida, la ensucias, ahí está. No ensucias la vida, trata de vivir la vida y digas después podrás decir a los demás que haga lo mismo, vive la vida no seas un cerdo vive como ser humano, baja del árbol y punto y podremos decir con, con Sócrates porque si, eh, tenemos que sacar a Sócrates por el medio ¿eh? por fin sabemos que no sabemos nada pero lo no sabemos todo al no saber nada lo no sabemos todo te das cuenta de que no solamente porque se haya dicho y que le el llamado Nuevo Testamento y Jesús y el Mesías y... Pero ¿qué es el Mesías? Es el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? Es el Espíritu de Dios. Todas esos son nobles palabras que le hemos dado a todo esto. Pero quitemos todo esto y digamos ahora mismo. Juan mismo, esta niña misma, Tomeo, yo, cualquiera, somos el Mesías. Todos somos el Mesías. Todos somos el ángel. No se pasa que eh, maestro le dice al Padre, Señor, Padre, viene que todos estos son nombres también. Así que estos, así como tú y yo somos una cosa. Que estos todos los que nos rodean también entiendas que somos todos una cosa. Claro, el Evangelio pone que sea, como que sea, si somos, somos una cosa, somos la humanidad en este mundo. Somos los monos que hemos bajado del árbol. Somos animales. Vivimos aquí. Y somos uno. Que solamente nos pare el físico la electricidad, la separa de las bombillas. ¿Qué es la vida? Si todos ahora presentes aquí tenemos vida, vida humana, vida. Pero cuando estos físicos se vayan a pasear, ¿qué? La vida sigue, la vida es una... No es un trozo de, o una cantidad de vida para cada uno, una cosa independiente, es la vida. Punto. Y entonces nos pues vamos a lo mismo de antes, de la sabiduría. Y ya no se trata de me da pena eh, pasar por la calle y ver a aquel hombre sentado a aquella mujer en el suelo. Me ha dado pena, le daré unas pesetitas, pena de qué. Si quieres, quieres ayudarle, ayúdale, ¿eh? pero pena de qué. Después cuando vemos a esto, si bombas por aquí, bombas por allá. Y después de la ayuda humanitaria, y me decía una señora una vez, no hace mucho tiempo aquí. La señora ya de edad igual dije porque vale. claro, ya está bien así. Y dice, no, yo doy si puedo dormir o tres mil pesetas cada mes para esto de la ayuda humanitaria y tal. Mientras esto se gastan millones y millones para echar bombas y después dan millones y millones a los jugadores de fútbol millones y millones a estos aparatos que van por ahí arriba y después explotan millones y millones que se cargan uno y el otro y tal y volviendo y, y, ¿y tú qué es esto? ¿no te das cuenta que son esta capa de arriba que llamamos este capitalismo brutal salvaje que hace todo esto? pues si ellos lo estropean que lo arreglen ellos ahora si tú puedes ayudar a alguien a tu lado esto cambia. Pero dar dinero a otras, ¿sí? bueno, ¿qué es esto? Para que les ayuden allí y allá. Y las ideas claras, tengamos ideas propias y comprendamos que estos sentimientos no tienen que ser, no son aquello de la lástima. Y yo pensaba, cuántas veces he pensado con esto de Juan Maris, y yo decía, ¿cuántos que en aquel momento lo vieron? Seguro que había algunos que pensarían, claro, como yo, la lástima aquella la cosa, pero ¿y cuántos también pensarían? ¡Eh! Lo que se siembra se recoge? ¿eh? ¿Eh? ¿Que mal anda, mal acaba? ¿Eh? ¿Eh? Ahora me alegro que te, te están muriendo en vida. ¿Eh? ¿Eh? Seguro que muchos lo pensarían así. La parte positiva, la parte negativa la bondad, la maldad quitemos esta positiva es de Dios la negativa es de Satanás quitemos Dios, quitemos a Satanás quitemos... y, y eso es lo que os he dicho antes nos encontramos con la, la idea clara, sencilla de sabiduría humana ¿por qué? porque cuando se entiende que somos personas humanas que ya no somos cerdos entonces ¿qué pasa aquí? Ideas propias. Y es cuando se entiende lo de Jesús de Nazaret. No deis vuestras perlas a los cuerpos, a los secos. Yo no sé, pero me parece que ya, ya he dicho bastante, he gritado un poco. Ahora yo creo que sería mejor que Sandra nos diga algo. Sandra, me dejo, me dejo, me dejo, me dejo. ¿Sandra? ¿Qué has encontrado de en todo esto? ¿Y qué has visto, qué, qué has entendido con mi tanto gritar? ¿Qué me dices? Está un poco sorda. ¿Eh? Está sorda. ¿Eh? Está, sorda. ¿Eh? Está un poco sorda. ¿Tú? ¿Y sí, yo? ¿No me has oído en todos estos gritos? ¿Eh? <risa> me, pero ¿Te ha gustado oírme gritar? Ya bueno, <qué remedio>, ¿no? <risa> ja, tienes que se recordará toda su vida, porque los primeros escritos son Ruiz, como Plachi. Sí, pero no vas a En esta reunión yo declaro. el hermano mayor en esta reunión de hoy es Ander. será la hermana, no ¿Será? ¿Será la, no, será ¿Eh? la hermana? ¿Verdad? ¿no? <risa> <risa> <risa> hermana. La... La... hermana. La, La hermana mayor. La hermana mayor. ¡Qué, Qué machista! ¡Ha ver, el <ríe> hermano! El espíritu no tiene sexo. ¡No, María, María! ¡Te lo he dejado en paz. ¡Has lo he dicho por eso. Porque El espíritu no tiene sexo. El espíritu no tiene sexo, solamente hay hombres. Pero... No, pero si eres un hombre malo la próxima reencarnación será, será mujer, mujer. <risa> esto es lo que dicen los chinos es verdad, ¿eh? Está es verdad sobre todo eso en China tiene sentido porque como las tratan <risa> yo, yo quería decir una cosita el tema es el ser o el tener el ser o el tener mientras piensas en el ser puedes pensar en estas cosas meditar crecer interiormente, aunque a más crecer, más nada, como hablábamos del otro día, pero está muy bien, es una nada que lo cubre todo, que es un vacío muy, muy lleno, muy denso. Pero claro, si no vas al ser, tienes que ir al tener, Lo digo, porque ya, ya, ya lo ha dicho Maestro Caetano, pero lo digo por Lo que uh, decía uh, Gori y Maestro Fein Que tienen toda la razón Del mundo Pero Este siglo quien realmente Ha triunfado, ha sido la publicidad Hacer el, el, el Mallorca O hacer un día sin coche O hacer el día de la madre O hacer el día de la huelga O hacer el día tal No sirve más que pan y teatro es publicidad y sobre todo publicidad dirigida incluso el día del libro ¿eh? es publicidad dirigida para absorberte el poco el poco cerebro que tienes entonces fijaos bien que todo es tener frente al ser ¿eh? tener frente al ser entonces lo que decía Gori te ponen el telediario no sé qué no sé cuántos y no sientes nada es que en una película vives más la muerte por ejemplo, me acuerdo ahora de uh, filadelfia uh, el tema del SIDA vives más la muerte, ¿por qué? porque allí hay creatividad hay artistas hay creatividad, en el telediario como los muertos son de verdad, han quitado todo aquello, pero no deja de ser un consumismo que no da cuál, cuál, de... pero... no, han, han quitado todo el sentido trágico de los muertos esto es Y no, no tienen que poner música Porque es que entonces estamos consumiendo No, consumiendo a Bach en, en, en la Seta Sinfonía o de San Juan No, estamos consumiendo porque nuestros sentimientos no están claros Y es igual que ir a una iglesia Porque la luz, el santo, la música, el olor del incienso Y no sé qué, no sé cuándo sentimos algo Que sobre el puch de cada yo no lo podemos sentir. Entonces, no, no, no el telediario no, está bien, diciendo, no, cómo está, está bien cómo está. Lo que tenemos que hacer es pensar lo que nosotros ser más libres de corazón, es decir, tener más ser y menos tener, por, por no tener, no tener ni música clásica que nos afecte. No, no, si yo lo digo, no lo que no, no, no, no, no, si, no, si, si no tengo mucha razón. Es, no es necesario que haya la música. Lo que yo es decir es un experimento que si se hiciese con la gente. Tienes razón. tienes razón. Pero siempre similar. no dejaría de ser un consumismo decir, mira, claro. ahora tenemos toda España llorando porque hemos puesto sí, estas claro. imágenes y este caser. Sí, y que España ahora en vez de comerse la tortilla están llorando. Sí. Pues no, tenemos que llorar pero de, de rabia claro. contra las bombas. No, no, a la hora de comernos la tortilla claro. que mañana tenemos que ir a trabajar. Claro. Eh, claro. eh, claro. No la hemos claro. pasado la noche llorando. ¿Entiendes? Sí. Claro. No, que tenemos Murcia si a a a bar, Y, y al telediario. Si no pan, no, a Mozart, a quien quiera, a no, Chopin. La oh, no. música es muy triste lo que dice Maestro Pérez, ¿sí? No hay nada más triste que un entierro militar y que una trompeta toque el silencio, ¿eh? La, la sonada, la, la canción del silencio, ¿no? ¿Te acuerdas, sí, sí, sí. no? Es lo más triste, se te desgarran las eh, la lágrimas, pero no tenemos que consumir esto. Tenemos que estar por encima de las películas y de las historietas. Ya, pero es Muy decir, yo, yo pero luego nos gustaría pero... luego nos gustaría ver esto, en música, sí, digamos, y ya sería, sería otro curso mismo igual. No, Ahora el doctor diario, bueno, a ver estas guerras con música y de paso escuchar en un ancho no, o a lo a, que sea. Es que esto no... Claro no, sería no, lo que ¿De Dios. ¿Sabes qué pienso yo? ¿O Cuando ¿no? A <ríe> peligro, <ríe> que eh, eh, cuando veo esto es uh, que me, eh, interiormente, uno tiene rabia de ver que gente capitalista pueda dominar a gente sencilla como aquella que tira las bombas aquí encima, o ver todo esto a uno, no es que le dé pena ni ganas de, de cerrar el televisor ni nada de esto, de la pena como es normal, pero quiero decir, rabia de ver todo aquello que hace, y no poder decir nada nada de no somos ningún grupo ni no, gente, no, gente que no, no pueda pero los que pueden no hacen nada o sea que encima el, hacen una comedia teatral a su manera y luego aquello continúa igual no no no no no, no es así no, no, yo, esto no es así porque por cuatro locos 800.000 les hacemos del juego quien tira las bombas en realidad son trabajadores como yo Como tú. No, no son capitalistas... No, no son... Momento, momento, momento. No son capitalistas los que están volando y tirando las bombas. ¿eh? Y, y si desembarcan y van a pie. Los que hicieron la guerra nacional aquí. Era contra Franco, pero no eran capitalistas los que cogían... ¿Qué capitalista era Mésica de O mi padre, pobrecito. No, no, no, no. Es el hombre que tiene la obligación de ser hombre y de abrir los ojos. Si quiere ir, que vaya. Y si no quiere ir, que no vaya. Ay. Y los de Kosovo, a lo mejor, no tendrían ni que haber salido de la ciudad. Y ver a ver qué pasa. A lo mejor, faltaba allí un Gandhi. Decir, bueno, pues que nos mate. Pero nos quedamos aquí todos, en la plaza. Somos un pues un millón ochocientos en la ciudad. Con velas encendidas, con las... Pegaremos fuego en la casa oh. nosotros, antes de que tiren cohetes los otros. A ver qué pasa aquí. No Uy, perdón, pero tengo que estar ahí. Muy bien, ¿cúi estás inspirado? Hoy estoy inspirado, y eso me trae mucho rata y me dio un golpe ¿Parece que te han en el culo? Es que llega, parece como si se escapara algún que otro. Es que me hace que me ha contagiado. Yo antes no chillaba, antes de antes de venir aquí no chillaba. ¿En serio? Och jag plockar på sådana som jag säger. Det stämmer inte och nådstri. Det är inte och nådstri, det i och att det var så. Och jag sa, jag sa, med på det. Jag ska gå med på det. Jag ska det. Jag ska gå det. Jag ska gå med på det. med det. ska gå det. Jag ska gå med det. Jag det. på Jag på det. Jag ska på det. Jag ska gå med på det. Jag ska gå med på det. Jag ska gå med Y, y si no es revivir a, a si no la verdad, pero veis lo que os he dicho antes, luz, luz. la sabiduría. Por esto vemos que Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Y cuando hay luz se ven las cosas claras. De tener toda esa gente en el esta luz del Cristo, habrían hecho esto. ¿eh? Aquí no lo movemos. ¿Y Pero no, ¿cuántos hay por ahí de Kosovo que habrán ido que tú dices esto? Tener, tener cosas, más, más, más, en lugar de ser. Claro, claro. Si ves consola? esto, perdona, ya termino. ¿no? Estos pobres desgraciados los ves por la tele, todos con baratos, viejos, una carita, una ropita, unos zapatos. No he visto ningún Mercedes saliendo de Kosovo. Ni un Mercedes he visto. ¿Eh? Me cago un dedo No, pero los ricos, qué pasan los ricos de Kosovo, ¿qué? que no hay musulmanes ricos de Kosovo. Pues, pues, ¿dónde están? No hay ningún Mercedes en, la, en, la, en los refugiados. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿En Suiza? Como estaban aquí, con Franco, apoyando a Franco. Porque seguro, seguro, seguro que no habrán cogido, se habrán ido. Habrán apoyado al los que no apoyando a la guerrilla con las armas. Si va bien al capitalismo, si va bien a los dictadores de turno, los árabes ricachones y tal, dándole la mano a Clinton, a Fulanito y tal, el Clinton no va contra estos árabes. Por esto, José, contra los árabes pobres. lo que hablamos por aquí es muy importante. Hoy el tema, el título era capitalismo, pero es lo de menos, es el hombre, porque el capitalismo está herido de muerte, porque es la misma corrupción de los políticos está herido de muerte, lo que pasa que un, un muerto, cuando un toro por ejemplo, cuando ya está herido de muerte, las coronadas son las peores dicen, pero está herido de muerte pero es que no ganaremos nada es como si cayera el Vaticano mañana no hay nada que lo suplente, por lo tanto se tiene que edificar el hombre el hombre, no capitalista no religioso este hombre es el que falta ah. no, pero yo lo, lo que lo que quería decir es que bueno eh...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 Eh, yo pienso que si a esta gente le hubiese... No sé, es que... O sea, yo no me he visto en el caso de eso, ¿no? No... Es lo que antes comentaba mi hermano, ¿no? Pero, joder, tú imagínate que te sacan de tu casa. O sea, te, te sacan y te llevan a otro sitio. ¿eh? Vete a, a Murcia porque aquí no pintas nada. manda con los catalanes y punto. O sea, que, ¿a cuento de qué, no? Eh, si te ves en, ese, en esa situación, eh, te, te ahogas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esa gente hubiese dicho, bueno, pues que me maten? Porque hemos, ten, hemos tenido una cultura suficiente para no tener miedo a la muerte. Aunque nos maten, no pasa nada. Sabemos que hay más allá. Aquí estamos para vivir, para, para ayudarnos mutuamente, para comer, para ser en, en cierta manera felices, o sea, ayudarnos mutuamente. Y bueno, me matan, me matan. Pero yo no sigo el juego, como lo que decías tú. Me matan porque sé lo que entras. Sé que no esto nos acaba. Esto es una mierda que me estáis imponiendo, ¿no? Entonces todo eso, esa cultura que, sí. que en cierta manera estamos aprendiendo aquí y mucha gente ya, ya, ya, ya está aprendiendo y ya ha aprendido. ¿no? Sí. Tienes toda la razón, pero estas religiones, tanto la ortodoxa, heterodoxa, la, la, la musulmana, la que sea, no sirven, porque no sirven al hombre en positivo, solo sirven al hombre cuando tiene dolor. Tú dices, ¿qué hace la religión en Kosovo? Pues hace una gran labor hoy en día, porque está presente en los entierros. Y se llora en nombre de Adá, en nombre de Dios. Es muy importante la religión hoy en Kosovo. Lo entiendes, es una religión positiva, no una religión de crecer el hombre. Porque si no, no haría falta ninguna religión. Y, pero, entonces es lo que otras veces la ha dicho que es un servicio social. Como el, pero bombero, malo. Como el bombero que va a pagar el fuego. No, que el... va, ojalá, ojalá. Es, es... La religión es, es un... un vampiro que chupa la sangre del ser humano cuando está sufriendo cuando está sufriendo porque ni siquiera enseña cuando la cosa va bien dar gracias a dios y los políticos son otros vampiros porque los políticos no deberían ser los seres inútiles que justifican las guerras los políticos deberían evitar las guerras los políticos deberían frenar a los militares pero no dan cauce a los militares y justifican la guerra porque nadie me explicará. Si sí, vale más que nos vayamos cuando antes. Si alguien cree en ovnis, que venga uno. Y yo no creo, pero me cogéis y me metéis dentro. Yo, yo justo esto. Claro, lo yo no creo pero he estado leyendo, ¿le leyendo libros de Juan José Jimé de Jiménez de los y Benítez digo ahora venga o no ni me lleve y me, me vaya de esta mierda egoísta <risa> <risa> <risa> egoísta que soy de huir siempre <risa> venga y <risa> malhornaros <risa> <risa> eh, yo en un momento yo os aconsejo una cosa mucho más sencilla ¿Eh? lo que yo hago cada día Me habéis entendido. Volar gratis. ¿Eh? Que volar gratis. No necesitamos naves. Eros, deja tu físico en la cama. Eros por Y que después destruye el mundo, que lo destruye. Ya regresaré y si no sale, ¿no? A ver, pues se contaría tan arriba, ¿no? Me han dicho que que va el diario. una persona que estaba amenazada de muerte un momento, un momento antes de nada, Espera, la próxima reunión ¿dónde? A Kameva ¿Casa de Miguel o casa de María? Y de los dos. ¿Y del banco, no? ¿Ya está pagada? Sí, ya. Algo que no del banco. A dentro o trinivo era o nosso predio que passou o que eu och mostra. Todos estes que tiravam pompa da limpalpha. A nossa predinho se dava mau de dizer que havia isso que puder no att mato da boa limpalpha. Era A ver se pode y vuelo aquí de revés nuestro abuelo aquí debes entrar para la palanca. a ver usted qué hace aquí a ver, confió si no puede andar, cogemos para el carro tengo que morir de una bomba, moriré de una bomba pero bueno, de mi casa nadie me saca sí, uh, una pregunta <risa> <risa> una, una, una pregunta ¿Y ¿cuánto vas en aquel montaje? nadie sacó de su casa yes. Não te costa muito tornar naquesta merda, O <risos> <risos> que te parece? <laughs> a gente <Nereal> e <Belgian>? no, se faz bem naquesta galeria e nós não moramos na... Comer em volta de refúgio, naquesta gordura Fala, não, que não tenho que bueno. ver não, não, não, está com quem te fazer? não tenho <tira> ah. ah, äh, <ológlemical> <Como, tira> <vos> que ver, não. Também que E não é uma boa de é ¿Se aprende con la mierda se aprende? periodista de, el que era avanzado socialmente porque se está amenazado porque... el cuerpo. No sé dónde era, lo leí así el titular solo decía nosotros no estamos amenazados de muerte, estamos amenazados de reencarnación. Sí, sí, sí, sí. Pero ¿sabes, chico? Así sí, sí, aprende sí, más la persona que vuelve. Porque con la mierda y todo se aprende. Yo no sé si podría volver. Se aprende. Yo <risa> Hace tiempo, se la No conocía a Cayetano hace años, se quejaba de por qué tenía que volver. Hace años, alguna vez lo oímos, pero... No te falteme ya un puesto, no te trae bien maestro. No te más ya un puesto, no te está bien maestro. Cayetano, no? No, ahora puedo decir maestro, no estoy. No, pero hay que decir, no más de decir, no hay que decir, no hay decir ya ya la duda de la batalla. i pde, dice, "Mañana va a la escuela." Tu no te pongas allá de un montón. Esto que, decís no es ninguna tontería, porque es un problema que no es mío, desde luego, pero dicen que el problema realmente vital vital humanístico y tal es El suicidio sí o el suicidio no. Bueno, aparte de lo que cada uno crea, que es muy libre. Pero se trata de eso. Si tuviéramos tan fijo que Dios y que nos espera, y que la vida y que no sé no cuánto... Hay si eh, más suerte, que no estamos seguros Mucha gente Sí, hay, hay más allá Hay, hay más aquí, más allá, hay reincantación Pero si estuviéramos seguros se un Sería tiempo. un imbécil que no se suicidara pasado los 25, que es lo que dice <risa> Pero un imbécil Pero lo sí, dejo muy en serio Es ¿sí? un problema sí, pero es, que sofre, pero, sofre, pero, ¿no? es que precisamente es una suerte Es una, es una suerte es una que suerte no, suerte no tengamos nada la claro ahí. Ahí. ahí Porque estamos aquí a lo mejor para sí. Dejar algunos genes y que se recusquen las cosas Porque si no, pues Anda que iba yo a pagar a y levantarme a las cinco <risa> y media de la mañana con lo que cae por la tarde <risa> que y es que no hay ni las calles puestas. No hay fila las calles. Eh, esto no está ni Esto no puede ser así porque se nos pusieran en este mundo. No, los que son es que nos ponen en este mundo. Ya es verdad. es más cultuado. Claro, digo. Claro, es más cultuado. Pero si ya está, está acostumbrado, tío, a que le salga el proyecto malo. Mira las bombas y mira... Él ¿Eh? está acostumbrado a eso. No, pero ¿qué le digo a Esto Es que ya... Esto no tiene hijos. Pero, bien, bien, bien. Puedes estar seguro que si solo lo quedaran los curas no se extinguiría la humanidad. Aunque sí, bueno. no tengan inconscio de estas sotanas no. tienen mucha cosa. Quedarán los capitalistas, quedarán los curas ¿Qué? y los militares claro. y si fueran todos los demás. Aprenderían al menos que se tienen que poner a trabajar. No, sí. ¿Sí? Sí. No. Sí. No. Sí. Hombre, inventaría pues, muchas máquinas de venderían muchas máquinas, muchas más, muchas más no, que las no. bombas inteligentes. Algo que analizarían para tareas inteligentes. Televisas. Ventarían las máquinas, sí, no, pero, pero, pero los productos que hicieran las máquinas no solo venderían a las máquinas. Se vendrían a familia. Tendrían que, que buscar el quien, trigo. Los que si las máquinas los obreros, no? no ellos. Pero si no hay obreros, no hay máquinas. No hay se en la fábrica de la no fábrica o sea, es igual, si vienen que nos maten y que nos quiten, nosotros mismos encenderíamos las casas Uy, esto es muy, es muy fácil de decir pero no es tan fácil de ¿eh? decir no. No. no, porque nadie quiere los no me ha costado nada decirlo pero yo, <risa> yo si yo hubiera no, sido eh, Gandhi cuando no, veía no, que no, haya policiado no, en aquel palo no, yo me, no, no, me hubiera desmayado no, antes de que me dieran no, no, el primer palo que ya. vengan 7 u 8 bien armado por 10, que no solo es uno, eh, allí, a tu casa, y solo él, cuatro o cinco, no sé, sí, joven, no, no, a vos, no no no. no. Y, Tienes y... razón, esto se dice rápido, pero mira, el padrino de Maestro Pérez sí. no salía, sí. eh, sí. yo lo digo, pero él lo hacía, o sea, que me sí. nada, siempre hay, siempre hay que, bueno, él no salía. y no, casa nadie, me salió, que ¿Eh? y Mese con toda la buena persona que es, tuvo que coger un arma y irse al frente, que te crees, que era muy bonito. Ah, entonces también hay que echarle guindas, ah, pero no voy a decir otra cosa, eh, para coger un arma y e irse a Teruel a 800.000 grados bajo cero. que estaba mi padre, y vino con un chon, con un constipado, que todo, bueno, que se fue a la tumba con el constipado, de Teruel, y de, de cogolludo, y de, uy, uy, uy, uy, yo, yo no sé si es más fácil quedarte en purpuñé, y que te peguen cuatro hostias, los cuatro tiros, que irte a Teruel a ver si te pegan una bala sin querer, venga, hombre, No, que digas, yo no quiero ir a la guerra, que me maten. ¿Quién va a dar esto? Si fuese obligatorio, o fuese lo que sea, antes de la guerra, ya aquí a Nib, tampoco si te No, si te matan no vas. Si te matan, ellos... De una manera, de dejar de fumar, y de pagar impuestos. Pero, cuidado, y ahora en serio, ¿eh? Sí. En serio, en serio. No me metáis a mí en el... como se dice? todos en el saco, en el mismo saco porque seguro de haber tenido yo la vista buena, sobre todo este ojo bueno yo creo que sí, casi seguro no estaría sentado hoy aquí porque cuando me llamaron ahí en la infantería en el cuartel del Carmen ¿Qué? Me, pasaron, me pasaron revista a los médicos, y dicen, sí, sí, este ojo sí, puedes ir allí. Pero yo sabía que, lo, que la cosa iba a terminar al revés de ellos. Pero de haber tenido el ojo bueno, ya digo, es casi seguro de que genio y figura hasta la sepultura. Yo habría dicho... ¡Nanai! ¡Que yo lo voy! Venga, venga, hissparade. Så jag måste ha det. Ja, jag skulle inte ha tänkt det. Så jag skulle inte ha tänkt det. Så jag skulle inte ha tänkt det. Så jag de inte ha tänkt det. Så jag skulle inte ha tänkt det. Så jag skulle inte ha tänkt det. Så jag skulle inte ha tänkt Lleva una trayectoria y la bala pasa un montón de metros por encima del contrario y no o se ha Y así como yo, otros sabíamos eh, el truco y, y la bala perdida. O se ha y después, claro, cuando vino aquel momento, la al ya que me dicen no, ahora que pues, yo estaba allí con la nieve y fui hoy los ojos ya llenoran allí una un espaguini se me cerraban los yo lo oficial dice que es esto que venga venga y me llevaron al médico que era abajo de las montañas y que médico un comandante dice es que mayor no hay conciencia porque te han enviado allí a primera línea y me enviaron a Valladolid, y en Valladolid el Tribunal Médico el Militar me declaró útil para servicios auxiliares, nada de armas. Y después fue cuando me mandaron a Sevilla, y después de Sevilla a Menorca, es en